Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno,、eh, a nivel, digamos, general,、eh, nosotros como sindicato、eh, v i e n e llevando adelante una serie de, de acciones eh, gremiales, eh, bueno, que reflejan el, el sentir, obviamente, de los compañeros de todos los hospitales de la provincia.、Eh, hace algunas semanas tuvimos un plenario, un plenario. Del sector salud específicamente, ahí nuestros delegados han trabajado en comisiones、eh, desde los reclamos como, como trabajadores de la 1844 y de la 1904 y después algunos reclamos, digamos, este, sensaciones y, y el estar y el cómo están trabajando en términos generales.、Eh, la, la situación es realmente preocupante,、eh, lo venimos diciendo hace rato. Eh, y después hay puntualmente, bueno, tenemos a esta altura algunas reivindicaciones casi históricas, <ríe> como por ejemplo la insalubridad, eh, eh, como por ejemplo el convenio colectivo sectorial, que me parece que eso, bueno, ordenaría un poco、eh, la cuestión de los trabajadores. Ahora la falta de、eh, inversión en políticas públicas de salud、eh, realmente es. Es muy preocupante.、Eh, bueno, y por ahí,、mmm, más precisamente para la situación、eh, edilicia y de falta de personal y de las cuestiones que están pasando en los hospitales, nos puede contar Ariel.、Eh, y, y, es, y digo, el, el hospital de Viedma tiene carencias como tantos otros, pero realmente yo he visto hospitales, yo y un montón de compañeros de la conducción que hemos recorrido hospitales de la zona. Que realmente son, están en condiciones d e p r o r a b l e s Agujeros en el techo, de la sala de parto,、eh, paredes que se caen o cada vez que llueve,、eh, bueno, situaciones paradigmáticas, como por ejemplo tener ratas en el hospital, con lo que eso significa, y que para eso la solución sea llevar un gato. Parece realmente una ficción, pero. Esa es la situación de, de los hospitales en Río n e r Bien, Ariel, buenos días, te sí, saludo.、Bien. Contanos un poco, sé que el día de hoy es una jornada un poco、eh, bueno, más tranquila, que como bien decía Leticia, se está repitiendo en los distintos hospitales y en los distintos espacios de, de la provincia. Y bueno, y hablando un poco también de lo que contaba, ¿no? La falta de edilicia y realmente una situación que preocupa mucho al sector de la salud pública. Sí, sí así como decía Leticia, buenos días. Eh, fundamentalmente. Eh, En estos últimos años、eh, no habíamos notado tanto la、eh, falta de insumo s como la hemos notado estos, estos últimos meses. La verdad que es preocupante: un hospital、eh, como el SATI, que es cabecera,、eh, hemos dejado de atender、eh, y prestar algunos servicios fundamentalmente por falta de insumo. s、eh, Y eso no nos había pasado en, en mucho tiempo. No tenemos. Así, registro de, de suspender、eh, prestaciones por falta de insumos. Y en estos últimos tres, cuatro meses lo hemos, lo hemos sufrido.、Eh, eso también acompaña al reclamo que、eh, tenemos sobre la, los puntos de guardia de la 1009. Que esto hace que los compañeros,、eh, sus puntos de guardia sean muy bajos, por lo tanto,、eh, muchos de ellos se van del hospital y se van al privado o, o no quieren hacer las guardias necesarias. digamos.、Eh, normalmente, esto、eh, lo, lo, hubiese mostrado, lo hubiese tratado en alguna paritaria, pero se ha dejado de lado durante mucho tiempo. Eh, por lo tanto, los puntos de guardia específicamente están muy por debajo、eh, de lo que debería. ¿sí? ¿Cuál ha sido el contacto que han tenido? Si es que han tenido algún tipo de reunión o algún tipo de acercamiento también con, con las autoridades. ¿no? En este caso, bueno, vos me hablás del Hospital Sati.、Eh, no sé si se han podido reunir con, también con autoridades del Ministerio de Salud. No, con ninguno de los dos.、Eh, con autoridades provinciales ni tampoco hospitalarias. Eh, nosotros no pedimos igualmente en el último tiempo una reunión con el director del hospital.、Eh, sí, venimos solicitando encuentros con funcionarios provinciales. Entendemos también que hay un momento,、eh, digamos, que tiene que ver con la transición y las nuevas autoridades, los salientes, los entrantes, los que.、Eh, pero bueno, para. digamos, lo entendemos. En términos de responsabilidad política, pero para los trabajadores、eh, hace muchos años sigue siendo lo mismo、eh, un color que el otro, o, o inclusive dentro del mismo color los diferentes funcionarios、eh, y todas esas internas que por ahí se dan、eh, dentro de, esas, de esos sectores, como los partidos, pero para los trabajadores sigue siendo.、Eh, Realmente una falencia el no poder tener una mesa de trabajo,、eh, sobre todo hablando de una política pública como la salud. Bien, bueno, ¿cómo va a continuar la jornada del día de 2? Sé que están haciendo justamente de concientización sobre la salud, tomando la presión a los vecinos y vecinas. Sí,、eh, durante el día tenemos planificado la jornada de concientización,、eh, controles de signos vitales e informarle a la comunidad la difícil situación de salud.